Ahora se nos oye. Ahora yo creo que sí. Ya ha cambiado el sonido, ya tenemos otra sensación de tranquilidad, ¿eh? Esa incertidumbre inicial de iniciar un programa y que no tengamos melodía nos deja todos un poco atónitos. Pues realmente otro jueves nos juntamos un, un grupo de amigos... ...algunos recién conocidos, caras nuevas... ...pero sobre todo con ilusiones y con ganas de, de expresar... ...nuestra sensación ante, ante el, la posibilidad de desvelar nuevos talentos. Estamos aquí en la 105 de FM, en Radio Crash... ...el programa eltalento.org... ...y bueno, yo de nuevo aquí como con tertulia... a veces ...haciendo las veces de presentadora, de, de, de, bueno, de colaboradora... ¿no? Eh, ...Paula Vango y estoy rodeada de un grupo de amigos... Hoy tenemos una entrevista muy especial que a todo el mundo le va a hacer soñar con, con un mundo, un mundo ideal, un mundo de color, como Aladín, ¿no? Aquí tenemos a Diego Bernardo, dibujante de cómic. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Estamos encantados y encantadas aquí de tenerte y alguna más que otra, tenemos una, una, una persona que va a dar el test, me va a seguir el testigo y de entrevistadora muy, muy especial, a todo el mundo le va a gustar, porque al lado de Diego tenemos sentada una cara preciosa, una chica con, con un brillo en los ojos que se llama Nora, que tiene 15 años y es estudiante de cuarto de la ESO, buenas noches Nora. Buenas noches. Bueno, qué cortito, luego te extenderás un poquito, ¿vale? A su lado está su madre, Elena Argüelles. ella es eh, profesora de potro, protocolo, perdón, de empresa y comunicación y una uh, contertulia habitual en el talento, en los Jueves de, en los juegos del Talento. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches, estoy encantada y estoy encantada de haber traído a Nora porque vais a disfrutar mucho y ella va a disfrutar muchísimo. Todos estamos súper encantados de traer gente interesante al programa y sobre todo que aportemos pues, a nivel eh, de amigos, de amistades, de familiares, pues animar a la gente a que salga de su estado del confort y se venga hasta aquí, hasta la grabación de, de Radio Crash en Gijón. Eh, a mi lado, a mi izquierda, está María Jiménez, también con tertulia habitual, sospechosa habitual, como dice ella. Y buenas noches, Paula. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día especial. Y también tenemos dos personas que ya estuvieron en su momento, allá por, por principios de, de julio. Yo no tuve el gusto de conocerles, eh, puesto que estaba en mis talent talentaciones, talentaciones, iniciando el periodo vacacional. Y, y, y aquí están sentados y por fin los conozco. Ellos son ben Belén Peláez, eh, luego Peda. Buenas noches, Belén. Hola, buenas noches. Encantados de tenerte aquí de nuevo. Y también tenemos a Eduardo Riesco. Él es informático. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, buenas Te, noches. Buenas noches. ¿Te sientes bien de nuevo aquí, entre el micro, la alcachofa? Cada vez mejor. Genial. Y en la pecera tenemos, como siempre, dos caras <risa> conocidas, muertas de la risa, porque no sonó la melodía, pero ¿qué más da? Esto es el talento, se improvisa. Ellas son Ana Fernández, nuestra correctora escritora con dos blogs. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Muy bien, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Muy bien, gracias Ana. Y tenemos también a Patricia Picón de Selenita TIC Buenas, Patricia. Hola, pues ¿Eh? encantada otra vez de estar aquí. Eh, y la verdad es que lo grandioso de la radio, de, por ejemplo, que puede ocurrir en Radio Crash, pero puede ocurrir en otras radios, es ese momento de las cosas tienen que salir y salen sí. con mucho talento. Claro que salen, porque es que tenemos ganas de que salgan. Yo creo que es la actitud, ¿no? Que tanto hablamos en ocasiones de la actitud de las personas hacia los problemas, o hacia... No los problemas, sino... Las pequeñas incertidumbres de la vida ¿no? es la que nos, nos hace salir adelante. Vamos a hacer quizás eh, más breve el repaso al, al café de los talentos, a todo lo que ha sucedido en el post y en la radio estos este último mes, puesto que ha sido un mes, como nos decía nuestro compañero Jorge López, ¿no? al iniciar el mes de agosto, de talentaciones, talenciones, cada vez lo fuimos reduciendo más el término y cada uno los vivió, lo vivió de una manera, de una manera especial, quizás dejó su, su mente fluir, quizás dejó su cuerpo relajar, o al revés, lo aprovechó para reciclarse y hacer cosas, que tenía muchas cosas que hacer por casa o fuera de casa, y, y tuvo un momento de talenciones cada uno a su manera. Mm, ahora estamos finalizando esta época de talenciones, y hubo una serie de posts de los que nos va a hablar no sé si Patri Picón, Ana, María, Elena o cualquiera de los contertulios que fueron muy interesantes. Por cuál comenzamos? Pues como bien dijiste, la verdad es que agosto es un mes para tomarse con mucha calma, ¿no? Pero eso no significa que no hagamos nada. Una de las cosas que planteamos eh, María San Pedro, eh, Jorge López y yo misma en el en el blog, por ejemplo, era el hecho de es un gran momento para sentarse y pensar, que eso que parece que es no hacer nada, es una cosa muy importante ¿no? y, y de tomar decisiones y de leer libros que nos inspiren y entonces eh, aquí mi gran pregunta ¿qué libro habéis leído este mes y os ha inspirado? ¿alguno de vosotros nos cuenta? Oh, vale, si no es libro puede ser eh, he visto una película he visto algo, pero algo nos ha inspirado seguro, y aquí María nos anima Bueno, yo alguna vez me he descrito ya, aparte de como apasionada de la psicología, como ratón de biblioteca, estoy releyendo un libro un poco raruno. Se titula El mono desnudo y es un estudio eh, etológico sobre el ser humano. Es, en Internet. Es raruno, bien. os decía, porque bueno, no es un libro de psicología al uso. El autor es un, un etólogo, un estudiante de los animales y entonces tiene una visión un poco distinta de lo que es habitual, eh, al menos en, en la orientación en la que yo me muevo. Es bastante descriptivo y nos, nos, bueno, nos describe eso como monos desnudos y estudia nuestros hábitos, nuestra manera de relacionarnos, nuestra forma de aprender, en fin, la forma de reproducirnos incluso desde un punto de vista terriblemente objetivo y terriblemente frío ¿no? y eso pues en lugar de, de ser antropológico y de estudiarlo desde, desde esa eh, evolución humana de las culturas, de, en fin de la sociedad es, eh, es mucho más comparativo con otras especies y me está haciendo cambiar un poquito el chip sobre, sobre cómo somos y sobre esa idea de que, tenemos de que somos animales superiores quizá no lo seamos tanto uh -huh. es un libro bastante inspirador eh, por momentos divertido Y bueno, os lo recomiendo, no sé si alguno más. Yo he tenido la suerte de leerlo, la verdad es que hace muchos años. Y tengo muchísimas ganas de, de volver a leerlo. Así que yo también os lo re recomiendo como, como, como lectura. ¿Alguno más se ha animado a leer o a decir? Aquí Elena nos comenta que... Yo tengo que decir que no he sido tan cultural, tan... <risa> pero sí que he estado leyendo un libro que me gusta mucho, un autor que me gusta mucho, que es Kevin Hossein. Kevin Hossein, un autor... Eh, que escribió Cometas en el cielo, no sé si alguno lo habéis leído, bueno, pues el último libro, Las montañas hablaron, eh, es un libro que recomiendo, es muy interesante, es un autor que recomiendo, porque es una literatura que también recomiendo, habla sobre la vida en, en, en Afganistán y, y cómo se ve desde el punto de vista occidental ese tipo de vida, entonces, bueno, me resulta muy interesante toda la literatura que tiene que ver con, con eso y es lo que he leído, no es tan... <risa> No, no es tan interesante, pero bueno, pero sí relajante. Y, y, de, y siempre sacas cosas, eh, información y cosas importantes. Me gusta ese tipo de, de literatura. Y he estado también eh, haciendo entrevistas. He estado haciendo entrevistas a boxeadores. Desde que he estado con Monse Castillo, la fotógrafa que hemos tenido el gusto y el placer de conocer, pues he estado entrevistando a a viejos, nuevos, antiguos retirados, eh, boxeadores y me he introducido un poco en ese mundo y eh, cómo lo ven desde, desde dentro cómo, cómo lo sienten, cuál es la pasión que, que sienten ellos también su talento y cómo, y cómo lo viven y cómo les gustaría que, que el resto del mundo les, les viera, me ha resultado muy, muy interesante también Bueno, ¿alguien más nos quiere comentar algo que haya leído? ¿Algo que haya hecho especial estas talen talenciones, talentaciones? No sé, yo he leído un libro que se llama eh, ¿Cómo entender la mente? Y la verdad es que es muy denso Pero os lo recomiendo mucho Está basado en el budismo Kadampa Y es para disfrutarlo y saborearlo poco a poco Porque es un poquito denso Pero me gusta, me gusta mucho Porque te hace pensar un poco... En, en, en, esa, en eso que no solemos hacer, que es interiorizar, ¿no? siempre vemos lo que hay fuera, que las personas que están fuera, y no nos paramos a ver aquí dentro qué se mueve, ¿no? qué, qué hay y cómo, y cómo lo gestionamos. Y entonces dices tú, bueno, a lo mejor esto no lo gestiono tan bien. Y entonces te dan eso, esas pequeñas curas de humildad que creo que son muy necesarias, porque muchas veces creemos que bah, ya hemos hecho un camino tremendo, y de repente te das dices tú, estás empezando. ...y cógelo con mucha ilusión... ...porque te queda mucho camino... Y, ...y yo creo que con eso... ...podríamos empezar a hablar con Diego... ¿no? ...que nos cuente un poco cómo es cómo su, su vida... ...y además hay una entrevistadora... ...aquí... ...que, que me apetece mucho que, que nos cuente... Cómo, ...cómo ve el tema del dibujo... ...que es Nora... ...y, y entonces... Vamos a darle esto del protagonismo, ¿verdad, Paula? Perfecto. Ahí. yo voy a añadir una cosa. He leído un libro, por decir algo, pero es que me da vergüenza. <risa> <risa> me da vergüenza porque lo mío sí que es malo. O sea, lo de talentación es lo mío. Que se llama El docente como mediador de conflictos. Solo os cuento eso. Yo necesitaba saber más sobre mediación y conflictos escolares. Y me leí eso. ¿Qué pasa? Nada. Pues yo lo digo, porque aquí hay que desnudarse de verdad y decir lo que uno, hasta las cosas raras que dedica el tiempo en vacaciones. Yo he leído eso pues nada comenzamos aquí con Diego y, y, y sobre todo con, con Nora como, como entrevistadora nuestra contertulia más joven y, y va a iniciar la primera pregunta la va a lanzar Nora venga Nora tranquila bueno tengo muchas preguntas y no sé por cuál empezar incluso se me ha ocurrido antes más mientras ibais hablando Pero voy a, voy, o sea, voy a empezar por lo que más me interesa a mí y que es lo que más te cuesta el dibujar. Vale, a ver. Lo que más cuesta. Yo creo que a lo largo de los años me he dado cuenta de que lo que más cuesta es ponerse. Ponerse a ello. Eso fue la, la, la rémora que tenía yo, que van pasando los años y... Y cada vez hay una cierta vagancia que va entrando, porque si no vas cumpliendo con objetivos, van pasando los años, te empiezas a desanimar incluso un poco, y una carga nunca es porque te gusta, pero no lo sientes como una pasión, ya empieza a ser un poco una carga, una obligación, porque hay que seguir, hay que seguir. Y yo tuve unas fases que, que tienen muchos dibujantes de, de, de desesperarse un poco, ¿no? de decir, esto no era lo mío, no estoy avanzando, no estoy llegando a nada, y llegas a decir, fuera. Lo dejo. Y es completamente falso. ¿Por qué? Porque estás durante un tiempo, unos meses, eh, ilusorios y estúpidos, diciendo, no, yo no, no, esto no era lo mío. Y por dentro empiezas a sentir la necesidad mm, vital de, de volver a ello, ¿no? Entonces, al final siempre se acaba volviendo a dibujar. De hecho, te podría decir, ¿cuándo tienes más ganas de dibujar? Cuando estás estudiando y tienes exámenes. Pues los apuntes son. <risa> acaban siendo ahí lienzos, ¿no? De, de creatividad entonces lo peor era eso que cuanta más edad tenía parecía que, que menos más trabajo me costaba ponerme una vez que te pones ya, ya disfrutas y ya, y ya es otra cosa pero bueno, yo creo que eso es lo peor Sí, la verdad es que yo me siento identificado con lo que has dicho y sobre todo en las épocas de exámenes es cuando más estoy dibujando y menos sí. bloqueo mental tengo Sí, sí, sí, es terrible eso Eh... Otras preguntas de que me surgieron aquí es, lo que, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? Eh, yo creo que con lo que más disfruto, esto es un poco raro igual de entender, es ver cómo quedan los trazos en el dibujo. Porque se puede disfrutar mucho, por ejemplo, planificando la historia, ¿no? Si la historia es tuya, porque puede que, que estés dibujando algo de un guionista, que eso está muy bien también, es otra experiencia. Eh, Pero digamos que yo soy muy visual, ¿no? Soy más, soy más dibujante que creador, aunque bueno, también he creado mis cosillas, ¿no? Pero, pero más dibujante que otra cosa. Y el ver, por ejemplo, un dibujo, ya lápiz, donde se ve el, el gesto del dibujante, la fuerza, porque en principio, bueno, un lápiz... Puede dar un trazo más o menos uniforme, pero yo creo que la, la belleza del dibujo está en eso, en esto que se llama la modulación, ¿no? Del trazo. O sea, cuando ves que, que una línea es finita por un sitio, más gruesa por otro, con más fuerza, se calca más el lápiz, está más oscuro. Y luego con la tinta también, ¿no? Cuando está ya repasado tinta, ves el dibujo final, pues ves toda esa vida que tienen los trazos. Cuando al final, claro, como el dibujo a lápiz ya está, digamos, aprobado por ti, dices, este dibujo ya lo has corregido, está bien, está aceptable, haces la tinta, ¿no? Es como re repasarlo, pero no, no es repasarlo, es es como reinterpretarlo, es como volver a vivirlo, ¿no? Entonces, esos trazos que puede dar, ya sea la plumilla, el pincel, incluso con lo digital hay herramientas que también tienen estos trazos, esa fuerza, a mí es lo que más me gusta, ver ver ese trazo ahí, modulado, digamos. Sí, también es de las partes a mí que más me gustan. Lo sí. que pasa es que luego me queda muy bonito el lápiz, ...pero se me complica más a la hora de repasarlo. Al principio es lo que pasa... Que, ...que el entintado... ...cuando no lo dominamos tanto... ...es como repasar. Es como repasar el dibujo... ...queda más frío, queda más mecánico... ...porque es verdad que estás creando menos. Porque de la nada... Eh, ...creas el personaje, creas el escenario... ...a lápiz y queda muy vivo, queda, queda muy creativo de, de la nada has sacado todo eso claro, eh, la tinta es repasarlo, no lo vamos a negar es repasarlo, es repasarlo pero, pero con el tiempo te das cuenta de que también puedes crear, es, es interpretar, no como acabo de decir entonces, tienes que volver a sentir eh, esos trazos pues cuando estás dibujando el cabello, por ejemplo así, al viento, que, que te puedes permitir salirte un poco de la, del lápiz es que es ahí está, hay, hay que perder un poco el miedo, al, al principio es bueno tenerlo Porque si no lo tienes, pues puede salir un churro. Quiero decir, puede quedar deforme ¿no? respecto del lápiz. Pero cuando tienes más confianza, lo vas disfrutando otra vez. Es como dibujarlo otra vez, pero la tinta tiene más fuerza y puede quedar muy expresivo. Entonces, sí, eso es lo que hay que hacer, creo yo. Intentaré ir, intentaré ir cogiendo más confianza en eso y ir repasando. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Eh, también es una cosa de esto de lo que me pasa, como te dije antes, que es... ¿Qué haces cuando tú no estás inspirado? Cuando tienes esos bloqueos mentales, que no sabes qué dibujar. Mira, eso, eh, bueno, la inspiración, el tema de la inspiración. Es que estaba pensando en los días en los que ni siquiera te sale bien el dibujo. Sí. También. En, en esos días, esos días son, son terribles. Esos días existen. Eso hay que tenerlo claro. Los tengo presentes. O sea, con los dibujantes los días de no, de no, existen. Lo que pasa es que con los años van desapareciendo o sea, cada vez son menos esos días y, y yo creo que llega un punto en donde ya no los hay no, bueno, a ver, siempre, siempre puede haber un día muy torcido pero ya como una excepción y eso pasa, pues, yo qué sé es que somos personas y el dibujo es como parte de nosotros así, proyectada, digamos entonces si nos levantamos tontos los dibujos salen tontos, ¿sabes? o sea, hay, hay días que no ¿qué solemos hacer? Esto nos pasa a todos los dibujantes. ¿eh? Yo lo he hablado, todos, casi todos mis amigos son dibujantes allí en Barcelona. Y es terrible. Lo intentamos y como cabezones que somos, no, yo sigo porque acabará saliendo bien. Insistimos y, y cada vez son más deformes, más <risa> deformes. Y suelen pasar dos cosas. Que después de cinco horas sale un dibujo un poco decente, entonces nos retiramos a tiempo. Y decimos hasta esta mañana, porque ya no damos más de sí. O ya con el tiempo aprendemos la lección lo intentamos un poquito y, y decimos mira hoy no si no hay una urgencia hoy no es el día y al día siguiente si dibuja bien no, no hay que tener miedo con eso y es que en esos días intento dibujar intento dibujar y sigo y al final acabo rompiendo todos los bocetos que he hecho porque ninguno sí, no. me ha salido bien no no sí eso pasa pero, pero se aprende con eso tampoco es normal es normal no, no, no vas a estar al mismo nivel siempre lo de la creatividad que dices hombre pues lo mismo eh, hay días tontos hay días tontos Pero lo de creatividad en plan crear una historia o imaginarse una ilustración así muy, muy chula, muy compleja, eso también no es cosa de una hora ni de un día. A veces hay que ir fraguándolo en la cabeza, ¿no? Dejando que, que se vaya moviendo. A mí me parece bonito eso, que tienes una idea y luego va moviéndose en el subconsciente, incluso soñando, ¿no? Eh, esa idea va creciendo. Eh, entonces... Luego, cuando te pones a ello, mmm, recoges el fruto de lo que se ha ido ahí moviendo. Como si estuviese minimizado en el ordenador, ¿no? Eso, eso va trabajando. Y cuando llegas mira, ya se ha bajado esto, ¿no? Pues la idea ya está, sí, un poco eso. A mí lo que me pasa muchas veces es de ir moviendo la idea y luego cuando ya intento plasmar, no me sale en realidad lo que yo quería, que, que lo que pasase, vamos. Claro. Bueno, eso, pero es normal, quiero decir. No, no, no es fácil que... Que esa idea que tienes ahí, saga plasmada. Recuerdo que Buddy Allen dijo que solo había dos películas que eran en toda su vida que salieron tal cual él la, las, las imaginó. Creo que la Rosa Púrpura del Desierto, una. Del, del Cairo. La de esto, del la Desierto, Rosa, del Cairo. De Cairo, sí. Y no sé qué otra película. Dijo solo dos. Dices tú, madre mía, ¿qué tendría la cabeza? Hay una cosita que no hemos comentado: es que Diego Bernardo es dibujante para Disney y yo creo que Es interesante que el oyente tenga esta data, porque no le estamos dando importancia, es una cosa casi como un trabajo que a cualquiera le sale, no, no. Bueno, esto es un auténtico talento, eh, Patri. En realidad, yo quería hacer una pregunta, lo que pasa que vi tan apasionada Nora, que tiene un montón de preguntas, y que le daremos espacio para preguntar más, que digo, no vamos a interrumpir ese, ese, ese, punto entre creadores. Qué momento, eh? exactamente ¿Qué momento? Ha, sido, es que... ha sido un un pero yo tengo, tenía una pregunta, una primera pregunta, y claro, obviamente yo juego con trampa de conocer de conocer más a, a Diego pero yo quiero que nos cuentes cómo un estudiante de económicas en la universidad de Oviedo termina en Barcelona eh, dibujando para Disney madre mía ¿Sí? suena, suena raro eh suena raro a ver intentaré resumir mucho y luego ya vais a por la carnaza porque hay, hay cosas hay cosas para exprimir ahí eh, yo desde desde desde siempre eh, me gustó dibujar, siempre dibujé y tenía clarísimo que, que yo tenía que ser dibujante dibujante de cómic o con los años me he dado cuenta de que, bueno, dibujante en general no es, es todo bonito dibujar pero bueno, dibujante de cómic y es que de niño también tenía claro algo que, que era casi imposible dedicarse a eso en España al menos en aquellos años, en los años 90, digamos eh... En una situación muy difícil, ¿no? De hecho, había un paro terrible también en los 90. Yo pensaba en eso y decía... Vamos a ver, Diego. Ya con 15 años así... Que, que esto... Un chaval tampoco debería pensar estas cosas. Igual, no sé. Pero me decía... Estudia algo que tenga salida... Que no te disguste... Porque no estudies algo que odies, ¿no? Pero algo que pueda tener salida... Para que tengas un trabajo así... De estos de 8 horas... Y se acabó. Porque hay muchos trabajos que es más que eso. Pues 8 horas y se acabó... Y en el se acabó... Practica... Pasarán más años, podrás practicar durante muchos años y, y no te lances a lo loco a una editorial a enseñar un proyecto con, con 21 años que podría tener cuando hubiese acabado una carrera. Eh, si pasan más años casi que mejor. Habrás disfrutado, habrás practicado y, y tendrás más proyectos y tendrás pues, más posibilidades de que salga. Esa era la idea. Y, y la verdad es que salió. Eh, no me lo creo ni yo, pero, pero salió. Porque... Hice económicas, tardé mucho, no iba a clase, veía una película cada día, me acuerdo, la alquilaba, era, bueno, unos años muy, muy, muy buenos. Es, es, sí, sí, sí, es, estudiaba mucho, pero cuando tocaban los exámenes, o sea, yo, yo me mataba a estudiar febrero, junio, septiembre, ya está, ya, no, no... Y bueno, lo fui sacando, tardé, y justo cuando acabé, ...pues eh, me apunté a, a la carrera de, de diseño gráfico... ...que el año anterior la acababan de, de instaurar ¿no? en, en, en Avilés... ...y ahí la cosa ya empezó a cambiar... ...me acerqué a lo que me gusta... ...tengo muy claro que, que no es lo mío realmente el diseño gráfico... ...y yo diría que tengo una mala suerte... ...que creo que se me da mejor que, que el cómic... ...aunque bueno, eso tal vez porque le dediqué, le dediqué mucho... ...fue cuerpo y alma al diseño... es una carrera muy dura, aprendí muchísimo... Pero yo tenía claro que, que tenía que ser dibujante. Entonces, bueno, después fui, fui profesor, jefe de estudios en una academia de diseño gráfico. Me gusta, me gusta ser profesor, me gusta la enseñanza, está, está guay. Pero, pero yo veía que mis alumnos aprendían, entraban, aprendían, salían y trabajaban. Y yo lo, lo, lo veía pasar por delante. Entonces, me daba la sensación de que estaba estancado. ...aparte el, el callejón donde estaba la academia... ...era, era un callejón muy, muy, muy recóndito ...y muy oscuro, muy gris... ...entonces yo me dije... ...esto no puede ser... ...y bueno, luego, luego hablaremos tal vez de ello... ...pero bueno, hace, hace cuatro años gané un, un premio... ...que me cambió la vida, ¿no?... ...que fue el, el cartel del Salón del Manga de Barcelona... ...y es una experiencia interesante... ...porque lo que parecía una maravilla... ...empezó a tornarse en tragedia... Vaya. ...porque en cuanto se publicó por internet... Digamos que el 90-95% de la gente que lo comentaba decían que era un horror, una basura, y como yo de aquella no tenía, tenía Facebook, creo que recordar, ni siquiera, bueno, en fin, podía defenderme de alguna manera, digamos que en, en el plazo de dos horas, la bola de nieve que se generó con los comentarios llegó a, a gente a decir, este tío debería meterse en una cueva y no volver a ser nunca porque todo el mundo odiará sus dibujos siempre. Eh, bueno, unas cosas muy terribles, ¿vale? Fruto, no sé, del... del, del en fin, el, el calor, del, del odio a, al dibujo aquel. Un dibujo que evidentemente no era perfecto, que tenía sus cosas y tal, bueno, pero digamos que la, la reacción de la gente fue terrible. En ese momento, y nunca lo olvidaré, eh, ahí cambió mi vida. Eh, en ese momento tuve de esto que... que te da como un retortijón en la barriga de, Dios mío, de, de, de, como disgusto, ¿no? De, es el primer dibujo así que se publica mío y lo está odiando la gente masivamente. Pero de repente me dije, vamos a ver, si no gusta, no gusta, esto tampoco lo puedo cambiar. Quien, quien me haga una crítica constructiva, pues aprenderé de ello y de toda la experiencia. Pero hombre, evidentemente, quien se ponga aquí como loco a decir un poco barbaridades, pues tam tampoco voy a hacer mucho caso. ...así fue poco a poco la cosa... ...a raíz de eso conocía a muchos dibujantes... ...en Barcelona... Eh, ...yo hice una parodia... Eh, ...sobre todo este tema... ...donde yo me autocriticaba también... ...también criticaba un poco bueno, todo el pollo que se había montado... ...pero eso ya empezó a mover unos resortes... ...ya que no, que, no, que no se frenaron nunca... ...así que... ...a lo largo de ese año... ...fue verano 2010... ...pues a lo largo de ese año yo fui yendo a, a, a salones... ...en Barcelona, en Francia... Con los, con los dibujantes que había conocido y ahí ya me dije Diego, lánzate lánzate ya, porque la misma semana de, de, ese, de ese premio del cartel había quedado finalista en un concurso europeo de la editorial de Tintín que es muy importante, y eso también me dio un, un cierto aval de decir, a ver, tan horrible no soy, si oye, en fin ya había ganado más concursos y tal, entonces me dije, a ver, aprende de esto pero tampoco eres una caca ¿qué es esto? <risa> bueno, entonces eh, ya lo decidí, ya me lancé Ya pregunté en la, en la Escuela de Comi de Barcelona, la Escuela Joso, que, que, que es muy prestigiosa, es la mayor de Europa, por lo visto. Y nada, fui allí y ya fue todo rodando, pues, pues me apunté a unas clases durante dos años y al final hubo un curso con Disney. Y en cuanto oí que había ese curso, dije, Dios mío, <risa> la oportunidad de mi vida. La verdad que lo cogí con mucha ilusión, eh, me esforcé mucho, la verdad, fue muy duro, nos esforzamos todos mucho. Había un ambiente muy bueno en el curso y bueno, al final pues hemos hecho unos test y, y bueno, pues al final lo aprobé y estoy a la espera de, del primer guión, de una historia completa de, de Donald y, y los patos. No sé si os dais cuenta que la pasión habla por sí misma. Nos tiene a todos embelesados, todos alrededor de Diego. De... ¡Oh! Impresionante, ¿no? Entonces yo creo que ha surgido... ¿Preguntas ahí, ahí dentro de, de todo lo que ha hablado Diego? Muchísimas, pero vamos a dejar que aquí Belén y Eduardo se estrenen porque se realmente no les hemos eh, permitido que disfruten también de esta pasión de preguntar, ¿no? Entonces voy a aprovechar y voy a hacer dos preguntas. Bien. Eh, la eh, primera pregunta es sobre la técnica, sobre la importancia de la técnica, porque antes hablasteis de la creatividad, pero... Supongo que detrás pues, también tiene su importancia la técnica. Y por otro lado es, en, ahora que ya estás dibujando ahí y tal, ¿cómo es, cómo es cómo te imaginabas el hecho de estar eso en tu mesa de trabajo, en tu taller, eh, eh, pues, haciendo una creación, hablando una historia, dibujando el guión de otro, etcétera? Si sí, el proceso, me refiero, es como tú te lo imaginabas. A ver, lo de la técnica. Eh, pues mira, una de las razones por las que yo pensaba acertadamente que era bueno que pasase el tiempo es que llegaron los ordenadores y llegaron las tabletas y llegó el control Z que es importante y, y la goma de borrar digital y todo esto eh, era muy duro antiguamente cuando yo empecé a dibujar pues de niños son los 80 los 90 todavía eh, claro mm, si la cagabas pues arrugar el papel y adiós o hacer recortes hacer colas y frankensteins no de dibujos que eso tampoco es plan eh Es duro, es duro. Eh, el tema de la tinta era terrible. Y yo decía, bueno, cómo, ¿cómo reproduzco yo un dibujo para presentarlo a un concurso? Pues fotocopias, ya sabéis. Esa especie de nube gris, sucia, eh, con los grises, ¿verdad? Que salen esos manchurrones, claro, ahora escaneas y ya está, ¿no? Eh, la técnica, claro, es clave y, y era terrible antes. Entonces yo, digamos que dejé pasar unos años, ¿no? Que estaba yo un poco perdido, un poco travesía el desierto. Cuando lo de económicas, esto de ver una peli al día, pues es lo que tiene, ¿no? Que te relajas. Luego lo retomé y ya, claro, gracias al ordenador, yo, yo normalmente dibujo con, con una de estas pantallas, ¿no? Que si dibujas sobre ella, aunque es verdad que nu nunca dejas de, de usar el lápiz y tal. Y de hecho, ahora, para las historias, lo voy a hacer en papel. Yo prometo a Fernando, o él, mi, mi jefe, Fernando lo voy a hacer en papel. Lo prometo, lo prometo. ¿Y plumilla o pincel? Que, que he descubierto hace poco el pincel y, y mola mucho. Eh, tampoco, tampoco hay mucha polémica con esto de, de, de lo digital o lo tradicional. Al final lo tienes que dibujar. Quiero decir, por supuesto es más cómodo, es más fácil el, el, lo digital, porque hay truquillos, ¿no? De, de, pues tiras para atrás y lo vas solucionando. Eso es verdad, eso es innegable. Tiene más mérito lo otro. Pero evidentemente si no sabes dibujar, No te lo va a hacer el ordenador. Entonces eso, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que el acabado pueda quedar a lo mejor menos natural. Depende de lo que uses con el ordenador. Siempre va a quedar natural con, con una técnica ¿no? tradicional. Entonces, bueno, sí. Es, la técnica está ahí. Quiero decir, es, es, hay que cuidar lo creativo y hay que cuidar la técnica. Hay que, hay que, hay que aunarlo. Hay que saber eh, manejar la plumilla, el pincel, pero con, con expresividad. Y eso, claro, eso es... Eso, Nora, eso es práctica práctica pero que no es un suplicio que, que, que se disfruta porque cada vez va saliendo mejor y, y no hay ningún problema porque, porque salga mal, porque sale mal a todos quiero decir, es que el mejor dibujante del mundo cuando tenía 5 años hacía horrores, pero horrores por la edad ¿no? no porque sean horrores en sí mismos no es normal y la, y la segunda pregunta era sobre, sobre sí, el proceso de, de trabajo ahora que estás ya en el en... Sí, sí, sí. No sé si me explico. Sí, sí, te explico. Sí, sí, sí, sí. Habías preguntado si el proceso era como te lo imaginabas, ¿no? Me, me encantó esa pregunta. ¿Era como te lo imaginabas? Sí, la, la, la verdad es que sí. Quiero decir, el proceso, mirando la técnica, bueno, es lo mismo que te imaginas. Quiero decir, te van a mandar un, un guión en inglés, ¿cómo no? Todo en inglés, todo en inglés. Estudiar inglés, dominar el inglés, el inglés, abre puertas para todo, que mis jefes son daneses, ¿vale? bueno, catalán y daneses y un inglés, entonces es terrible, es terrible, hay que, hay que hacerlo todo en inglés directamente los guiones en inglés, entonces bueno tú lo recibes, está descrito mínimamente la, lo que se ve en la viñeta pero bueno, tienes la libertad de escoger los planos que, que eso es lo bonito, es lo que yo quiero tener libertad para eso, que es lo, lo, lo lógico no, lo más recomendable y no, el proceso es el de, el de siempre quiero decir, pues plantear el, el storyboard, ¿no? un poquitín eh, así muy en pequeñito ¿Cómo van a estar distribuidas las viñetas? Un pequeño dibujito. Que eso es algo que yo confieso que, que me lo paso un poco por encima y, y hay, que, hay que hacer. no. Fernando prometo que lo voy a hacer. Porque, porque no, no, ayuda mucho, ayuda mucho. En realidad, a ver, a mí me gusta mucho dibujar fondos y muchos detalles y todo así muy barroco. ¿Y, y qué pasa? Que en vez de dibujar, pues el esquema pequeñito de aquí va el tío Gilito, aquí va Don, aquí va una ventana, aquí no sé qué... ...yo empiezo a dibujar los brillos de las gafas... ...y las patillas del tío Gilito... ...y ya que así lo quiero hacer a tinta directamente... ...no, eso es verdad que hay que tener paciencia... ...hay que aprender a tener paciencia... ...porque al final se disfruta todo... Es, ...esas pequeñas miniaturas de Storybar... ...son muy divertidas al final... ...y sí, el proceso sigue ese de, el de siempre... ...lo que en realidad, lo que yo no me imaginaba... pues ...era que yo leía los dos Mikis de niño... ...se acabaron en el 91... ...esta semana me he enterado que los vuelven a sacar... ...además los de hace 40 años... ...curiosidades de la vida... ...casualidades y... ...y mira pues... ...yo de hecho no me imaginaba... ...jamás dibujando para Disney... ...yo me imaginaba que con el tiempo acabaría haciendo pues un, un álbum europeo... ...dibujando algo incluso americano... ...manga lo que fuese... ...con los años descubrí que imposible hacer manga... ...porque se hace allí punto... ...o lo haces aquí... ...algo parecido... ...o si no nada... ...pero yo no me imaginaba lo de Disney... ...me parecía tan difícil... ...que yo de niño casi ni lo copiaba... ...yo copiaba Mortadelo y Filemón... ...copiaba luego Manga... Copiaba, ...copiaba algo americano... ...pero es que lo de Disney era como tan... ...tan sencillo de líneas y tan expresivo a la vez... ...que yo decía... ...estoy imposible... Estoy ...y resulta que mira... pues ...pero es difícil... ...muy difícil... Muy ...terrible... Oye, fantástica la, la experiencia que nos acabas de contar... ...yo creo que también Eduardo puede... puede aportar alguna pregunta... Sí, yo tengo dos preguntas... ...una para Diego y otra para Nora porque aquí bien bien tiene que haber para todos bueno vamos primero con Diego Diego eh, tú ya tienes una trayectoria vital bastante definida sobre lo que ha, sobre cómo ha evolucionado tu bueno tu vida laboral y sobre todo tu afición y tu talento eh, a día de hoy que ya sé que suena como oh qué viejo soy no no lo eres <risa> hubieras planteado tu vida de otra manera con los conocimientos que ya tienes ahora ¿Tu manera de llegar a donde estás ahora? Pues yo pensaba hace, hace un tiempo que seguramente llegaría un día que diría qué mal lo he hecho todo porque ya veo que lo estoy haciendo mal, que no estoy llegando y que lo cambiaría todo y tal. Realmente, llegando aquí, eso ya no importa y no cambiaría nada. Sí es verdad que sí te podría decir más bien de qué me siento culpable qué hice mal qué hubiese sido mejor no hacer aunque no hubiese cambiado tampoco demasiado las cosas y fueron unos años en los que apenas dibujé eso creo que no me lo voy a perdonar nunca entre los no sé veintipocos hasta los veintiocho una cosa así hubo ahí esos años de las películas <risa> que no está mal porque se aprende mucho y tal no de narrativa y de historias y de todo hubo ahí unos años que que estuvo un poco perdido en estos años de dejo de dibujar, ¿no? Y, y todas estas tonterías. Ni, ni siquiera eh, en esa etapa tuvo una crisis clara de decir no quiero. No, es que dejaba de dibujar por pereza, como ya a los 24, ya no estoy dibujando, ya es tarde, ya para qué me voy a esforzar. Y te das cuenta cuando tienes 10 años más de que es una estupidez. Porque, pues, acabo de venir de, de, de eso, de, le han entregado un premio de un micro relato mi padre con 71 años, se ha puesto a escribir. Con 70 años, quiero decir. Eh, eh, es que es muy absurdo pensar que es tarde. Y es verdad, nunca es tarde. Oye, y de verdad, un aplauso para tu padrilla, desde aquí. Sí. Ah, sí, Oye, y gracias por crear un ser como, como Diego. Venga, seguimos, seguimos. Bueno, y ahora va mi pregunta para Nora. Nora, he visto que, tenéis, que tienes bastantes cosas en común, eh, tanto a nivel de trabajo como de enfoque. Eh, sobre lo que es el mundo del dibujo con Diego eh, viendo lo que le ha pasado ¿cómo crees que van a ser tus próximos 10 años? en resumen rápido pues me lo veo un poco mal porque el inglés se me da muy mal se me da bien la traducción pero es imposible hablarlo e intentar entenderlo en el oído y todo eso Y la verdad es que veo que van a ser unos años muy duros, porque me va a costar mucho todo lo, que me, todo lo que está contando. Seguramente me cueste el triple, porque además soy yo mucho más vaga con lo de los dibujos y todo eso, y, y no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, te diría que no te preocuparas mucho por el tema de la traducción, puesto que a mí se me da relativamente bien inglés escrito, pero se me da muy mal el inglés hablado, y es toda una cuestión de práctica. Nada más que eso. A mí se me daba muy bien traducir. De hecho, se me sigue dando bastante bien. Pero cuando hablas, cuando vives con ellos, cuando convives con ellos... ...resulta que te vas soltando y vas empezando a hablar de verdad inglés. Que eso no te asuste. Yo creo que además es una cuestión de... ...cuando uno quiere algo, lo consigue. Y eso es que muchas veces, algunos, tenemos conocimientos de inglés específicamente de ese tema que está todo en inglés y lo aprendes. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere una cosa, se esfuerza y lo consigue. Así que no tenemos ninguna duda de que quién sabe, dentro de 10 años los entrevistamos a los dos juntos otra vez a, a ver qué tal les ha ido. Oye, y al padre de Diego también, pero ya. A mí me encanta lo de que no haya eh, edades, que nunca es tarde, porque... ¿Y cuándo es tarde? ¿Qué es ser tarde? Mientras estaba, estemos aquí. Yo Ana, que estaba pensando, que, que llegaba muy tarde a escribir, porque empecé a escribir a los 40 y resulta que me acabáis de dar una alegría tremenda, porque fíjate tú que me quedan todavía 30 y pico para pa, pa, pa escribir. ¿Puedo pa escribir? Vamos. Tú, tú sigues no sigue haciendo deporte lo que comentábamos, ¿no? De lo de. <risa> que hay que estar bien físicamente porque la cabeza nos va a dar para mucho sí, sí, sí. ¿eh? que nos aguante el cuerpo como decía Picasso, el que es joven es joven para toda la vida es lo bueno sí. que tenemos ¿eh? nosotros la esperanza de vida va aumentando y tenemos tiempo para reinventarnos y hacer tantísimas cosas no que, que nos pueden sorprender es genial escuchar a, a Nora con, con, con el entusiasmo pero también un poco la etiqueta no, no, yo no me va a ser imposible cuando dices que te va a ser imposible ¿por qué? ¿Por qué? cuéntanos un poco, ¿qué piensas? Es que yo no me veo ni trabajando ni para Disney Ni para sitios así grandes Sobre todo porque Lo que más me gusta a mí es lo del estilo del manga Y como ha dicho él es muy difícil aquí intentar sacar pues, Algún manga o, o algo similar Porque los que han sacado No han tenido suficiente éxito Tampoco son realmente buenos La gente española que ha sacado uno ya los han sacado allí directamente Y para eso también se necesita el inglés Y voy a tener que exportar mucho Y no sé yo cómo acabaré yo con eso Bueno, la pregunta es... Bueno, la contestante de antes, eh, Diego, y es... ¿Tú te veías dibujando para Disney? Claro, ahí está. No, no me lo imaginaba, no me lo imaginaba. Y, de hecho, sí que me imaginaba como muchos otros dibujando manga en Japón y estas cosas. Y, lo, y luego... Luego la vida te, te enseña muchas lecciones. Eh, a ver, el tema es que en España, claro, el mercado de cómic es muy pequeñito. Pero, por otro lado... Mmm, Eso de España, Francia, ya, ya se diluye todo. Quiero decir, en, en la escuela de Barcelona de cómic, por ejemplo, mis profesores, que son dibujantes buenísimos, eh, es que trabajan todos para Francia, Estados Unidos. En realidad trabajan para todos los lados. Quiero decir, pues ese cómic que se saca en Francia acaba publicándose aquí. Y en Italia hay un millón de sitios. Eh, lo que yo voy a dibujar, pues va a salir en los países nórdicos, en Medio de Europa, en China. Quiero decir. Eh, ahora está todo muy abierto, ¿no? Gracias a Internet, gracias a que todo, todo este arte y esta cultura está todo muy globalizado. No hay que tener tanto miedo. En los 80, esto no era así. Es como la técnica, ¿no? O sea, eh, ha cambiado mucho el panorama. Realmente, si te gusta dibujar, la recomendación no sería, sería no cerrarse. El, te, el tema de, del manga es que mucha gente eh, joven eh, no ha conocido prácticamente otra cosa y se cierran tanto a eso que les limita las posibilidades. Y no digo eh, que el manga sea malo y que haya que leer otras cosas, porque, que haya que dibujar otras cosas, pero sí es cierto que se nota que el dibujante de manga, que también ha leído cosas francesas y americanas y españolas y de todo, eh, tiene más conocimientos, eh, abre más la mente y luego puede seguir dibujando manga perfectamente y va a salir algo más personal. Eso pasa mucho en Francia, que en Francia el manga francés que se llama... Bebe un poco de todo. De hecho, el manga, al, al, al dispersarse así por el mundo desde los 80, 90, ha influido en el dibujo. Yo opino que el cómic americano ahora es mejor que antes, porque ha vivido el manga y ahora es más dinámico, tiene trazos más suaves a veces también, se ha enriquecido porque se mezcla todo, porque todo es interesante. Y, y incluso dentro del manga hay muchos géneros, hay dibujantes más realistas, hay cosas más adultas, más tipo thriller, digamos... Urasagua, lete Urasagua. Maravilloso, interesantísimo. Bueno, igual para 15 años, no sé si muy, es pues muy, muy adulto, bien. muy negro, digamos, pero es interesantísimo. Y el, no, no tanto el estilo de dibujo, pero la narrativa, todo es como ver una película. Entonces, cuanto más conozcas, más te va a enriquecer. Al final vas a dibujar mejor y no se trata de que dejes de dibujar lo que te apetece. Pero si has visto 10 maneras diferentes de hacer una cara... Cuando lo hagas como quieres, te va a salir mejor que si siempre ves la misma, la misma, la misma, la misma. Es un poco abrirse. Pero esto, lo mismo que si uno lee álbumes franceses toda la vida y no lee nada más. Es un poco eso. Y luego, claro, que al final, pues, esto decir imposible, imposible, mm -hmm. luego pasa lo que pasa. La verdad es que me ha gustado mucho, como Diego nos ha explicado un poco, el, el manga desde distintas partes de, de, de, de europeo, de manga, como tal, pero... Yo tengo la impresión, Diego, tú me dirás si me equivoco, que ha habido una apertura hacia, hacia lo que es el cómic y la, y la novela gráfica, porque por lo menos en mis años, ¿no? y tampoco soy tan mayor, era una cuestión de eso es cosa, cosa para panenos es una, una, algo un, como un, un subgénero, y a veces ni siquiera, no ahora hay una apertura de, de, de, de que es una cultura impresionante, con unas variedades impresionantes y ha sido desde hace no, no tantos años, en España al menos. Mm. Sí, sí, no, no, en todo el mundo. Eh, mira, mm, siempre digo un dato que es muy curioso, no recuerdo el año, la película más taquillera en Estados Unidos, en Francia y en España era un cómic. Era, era Spider-Man, Mortal y Filomón, Asterix. Eh, el éxito que tuvieron en el cine a partir de X-Men, a partir de Spider-Man. En América ha hecho que, claro, el dinero también pues, hace que <risa> mucha gente se fije más en ello. La industria también, entonces hay más oferta, hay más cosas, la gente se fija más, ¿no? A partir de ahí, no es que se prestigie porque tenga más éxito, pero es más popular. Entonces se vende más, está más en boca de todos. Y creo que la clave fue también que gente descubrió de repente que películas pues, interesantes y buenas como eh, Camino a la Perdición... Era un cómic... Y que una historia de violencia era un cómic. Y que, y que la película de 300 era también de un cómic. O sea, la gente dice, anda, mira, no es ya la idea de que es para niños, de que es muy tonto y de tal. Entonces sí que se ha popularizado y la gente tiene una mentalidad un poco más abierta. Y lo de la novela gráfica nos hace mucha gracia Porque mm, es verdad, sí, o sea, la novela gráfica Es como una historia mmm, única, es un tomo, un tomo así bastante grueso, de historias que suelen ser más adultas, que tienen otra mentalidad. Y que gente que nunca lee cómic, adultos que nunca lo leen, pues esto te van a una tienda y tal, lo ven ahí destacado de otra manera y les interesa y tal, hay un mercado que se ha abierto con eso. Pero siempre lo decimos, las novelas gráficas son cómics, son tv también, ¿vale? Quiero decir, porque evidentemente no todo es malo, ni todo es súper infantil y que sea infantil no es malo, quiero decir es cuestión de edades pero sí, sí que, sí que ahora está mejor visto y, y se han abierto más posibilidades por eso Bueno, ¿qué más queréis seguir preguntando por aquí? Que nos queda a tiempo. Es genial, está cundiendo muchísimo esta hora en talento en Radio Craft. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero sobre todo quiero, quiero destacar la, la, la mezcla de emociones que hay por aquí. ¿no? La pasión con la que Diego habla de, de su profesión, la ilusión de Nora mezclada con miedo. Una mamá totalmente conmovida por aquí, tengo que decirlo, Elena, lo siento, sí, no sí, es a sí. traición. Hoy, no, hoy soy mamá nada más. <ríe> Y bueno, yo os miro un poco desde, desde la barrera, ¿no? compartiendo la ilusión de Nora y compartiendo un poco la, la magia, porque bueno, siempre... No, no, no suelo decirlo, ¿no? pero siempre me he considerado una fanática de Disney, no hay <risa> peli de Disney que no haya visto entonces, hace un rato hablabas de ok ok no, Okinawa, no, que era uh, Urizawa sí. soy una ignorante del japonés entonces <risa> no, lo mezclo todo yo quería preguntarte, aparte de Urizawa ¿qué película y qué cómic nos recomendarías? mira, hace nada que lo comentabas al principio si algo habíamos hecho durante las Calenciones estas, que yo no, no, he no he tenido, no he tenido porque he venido aquí a intentar descansar y me han mandado más trabajo, pero bueno. Eh, hace poquito, pues, escuché una película, es decir, escuché la banda sonora, ¿no? Estábamos en un estudio, yo, yo trabajo, trabajo, en el estudio este de Disney que hay en Barcelona, pero aparte, eh, mis compañeros de la escuela de cómic, entre 10 alquilamos un estudio, ha sido una idea excelente. Porque estamos ahí todos metidos, colaborando unos con otros, mirando lo que hace uno, lo que hace otro. Tengamos uno trabajo, pero cada uno con su proyecto para presentar o, o es en firme, algún trabajo, lo que sea. E, es un ambiente genial y anima, anima a, a eliminar la vagancia esta, ¿no? Y de verdad que vamos domingos y todo, es una maravilla. Entonces, estábamos ahí el otro día, ponemos música y puse una banda sonora de una película que, que, bueno, me fascinó. Entonces, pues anoche la vi que es la, la película esta de Cómo entrenar a tu dragón, ¿vale? La primera. Y claro, eh, impresionante. O sea, me llegó porque además es una película, mucha gente pensará incluso que es de Disney, ¿no? Pero que no lo es. Eh, es una película que llega muy profunda, emocionalmente, muy bien construida. Eh, hombre, a ver, tiene sus cosas, ¿no? Y, y tampoco es la, la historia más espectacular y adulta del planeta. Pero el tratamiento que tiene es maravilloso. Y esa banda sonora es... Bueno, increíble, ¿no? Se ponen los pelos de gallina. Y los pelos de gallina, he dicho. En fin. <risa> las pelos plumas, de gallina. Diego. Las bien, plumas bien. Las plumas puro. de pato. La carta de, de pato. Pero ciertamente eh, recuerdo que... Es que estaba emocionadísimo viéndola. Hacía, hacía tiempo que no me emocionaba tanto. Y, y cuando acabé... Pensé... Esta gente que ha, que ha trabajado en esta película... Creando, creando esta maravilla... Desde, el, desde, desde los primeros diseños que los he visto en un libro maravilloso que son como dibujos así un poco celtas digamos y un poco así eh, toda esa creatividad también plasmada porque a veces hay, hay una preparación de la película muy buena y luego sale una porquería pero no es el caso, todo lo contrario toda esa ilusión, todo ese esfuerzo que haya salido tan bien desde todos los puntos de vista desde la música, desde la propia animación, eh, el modelar esas cosas, esos diseños Todo, eh, tienen que estar tan orgullosos de, de su criatura que, que, que yo pensé, yo, yo quiero esto, quiero decir, yo quiero participar en algo así, ya sea una película, ya sea un cómic, lo que sea, o una ilustración. Y eso a mí es lo, es lo que me gusta, o sea, es como el sentido de la vida. Si te sientes artista, dibujante, eh, es que es lo que tienes que hacer. Tienes que crear y que la gente lo vea y lo disfrute. O sea, es, es buscar, no, no un éxito de decir una fama de, mira cuánto dinero estoy ganando, no. Un éxito en todo caso... Para mí el éxito es que mucha gente lo vea... Y que mucha gente disfrute con él y le guste. Ese es el sentido. Eh, cobrando un mínimo para vivir bien... Lo demás es extra. Eh, yo hacer una obra y que se me quede en casa... Puedo disfrutar mientras la he dibujado... Pero no, no tiene sentido para mí. Tiene que verla a la gente. Y eso para mí es el motor de mi vida. Si no, no hubiese estado... Pues Nora, pasándolo mal, teniendo miedos... Lógico, que está bien además, ¿eh? Está bien tener miedos. Pues si no los tienes... Eh, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que crees que ya está todo rodado? ¿No, ¿No te vas a esforzar entonces lo suficiente? ¿O vas a creer que ahora mismo, bueno, eres excelente y que no tienes nada que aprender? Y eso sería un error. Si es que son buenos los miedos. Porque, porque, estás, porque lo vives, ¿sabes? Porque Y te da, el miedo que tienes es a no llegar a algo, a no llegar a conseguirlo. En realidad el miedo es... El, el, el crimen sería no intentarlo. Pero piensa que incluso si no lo consigueses nunca... ¿A que disfrutas mientras lo intentas? Sufres también, claro, pero tienes miedo, pero el hecho de intentarlo ya se disfruta. Y eso es irrenunciable. Y ya está. Es, es genial. Bueno, <risas> ahora vamos a darle paso a Nora, ¿eh? Pero de verdad que es que fue lo que acabas, este último trocito, no sé si a todos os Estoy emocionada. Resultado sí. igual, ¿eh? ¿eh? A mí me parece que has hecho un compendio de cosas que llevamos analizando los últimos seis, de no decir ocho meses, en el sí. talento que es esa sensación de trascendencia a mí me trasciende no es tanto el éxito el dinero todo aquello que hablábamos no toda la resiliencia has definido con tus propias palabras con una frescura maravillosa porque sale de ti no de, de, de sentirlo y vivirlo experiencia de vida pura y dura no es rodearse de la tribu eh, el tema que hablábamos de estar trabajando cómodamente incluso ese domingo ¿Pero qué más da? Es que para mí esto es mi hobby. Esa es la definición del trabajo, el elemento de Ken Robinson, todo lo que hablábamos, ¿no? Ese hobby, esa trascendencia, esa, esa sensación contributiva hmm. de, de estar aquí para un todo. O sea, no eres tú, eres una hormiguita más dentro de un todo, que es un proyecto colaborativo con una gente que disfruta igual que tú y que luego las sinergias van saliendo. Y luego el querer un poco tener más fuerza de voluntad, ¿no? Lo que le explicabas ahora a Nora, ¿no? Es decir eso va a ser para ti, es decir, para ti va a ser importante y tu esfuerzo, esa, esa mejora, ese crecimiento, que hablábamos el otro día también de mentalidad eh, de crecimiento, ¿no? que tenían que tener los niños con la determinación que comentamos en el programa anterior, todo eso sirve para algo. En realidad es la experiencia de personas que van tienen la suerte de llegar a encontrar ese punto de bienestar que es el talento y que también hablamos en un post de ello este mes, ¿no? el bienestar del talento, porque hay algo, Nora, que os merece la pena a todos los jóvenes, a toda la gente que tenga dudas. Yo estuve trabajando, colaborando en el plan de empleo con gente ninis y me estoy dando cuenta de que un 20-25% tenían una gran pasión por el dibujo, me trajeron dibujos y me los enseñaron. Eso a una orientadora laboral no se lo enseñan, en cambio mira a un coach pues llegaron y sintieron cierta tranquilidad mental para decir, se lo enseño a ella, no se va a reír de mí o sea, es gente, incluso un chico también que dibujaba genial y adelante y, y casos es de gente que ha escondido su talento o su hobby, entonces es Fantástico poder disfrutar de esto y Nora te lo tienes que guardar todo y grabarte este programa porque dentro de 10 años vas a ser tú la que nos des lecciones de vida a todos bueno, venga seguimos lo que vamos lo que vamos a hacer es un podcast y además así aprovechamos a decir que tenemos un estupendo blog que es el talento.org que te, nos podéis pues seguir por Facebook por Twitter Y que vas a tener el podcast, con lo cual no te preocupes, Nora, que lo podrás escuchar con todo eso y todos los demás también para seguir emocionándonos de, de lo que nos ha contado Diego. que Yo estoy con una lagrimita, voy a confesarlo. Me he super emocionado porque además me toca eh, la vivencia de cerca, ¿no? De ver a un, a un gran amigo conseguir su sueño. Pero yo tengo esa mala suerte de tener que decir que nos quedan esos minutitos para, suspe para terminar, con lo cual Nora, empiezas con una, pre una pregunta rápida o con una reflexión y damos la ronda para terminar ¿de acuerdo? Bueno, pues la pregunta eso, resúmeme un poco, pero es lo que más a mí me preocupa de tener amigos que dibujan mejor que tú y sentirte inferior a ellos <risa> Pues es que eso es bueno es que eso es bueno, quiero decir El resumen sería este, en realidad, el resultado. Eh, conozco, gracias a la escuela y amigos y tal, pues dibujantes, ¿no? Y algunos dibujantes profesionales. Una mínima parte son personas mmm, insoportables, soberbias y egoístas. La mayoría son gente muy amable, generosa y humilde. Es decir, eh, realmente hay que ver al que tú o consideras que dibuja mejor, como un ejemplo, como... Mmm, un modelo a seguir, eh, preguntar oye, mire, ¿cómo haces esto? Que a mí no me sale, tal y cual. Aprender de ahí, controlar la humildad del mundo y también eh, tú valorando lo que, lo que vas haciendo bien ya, sin miedo, sin chulería, ¿sabes? Pero sin, sin ninguna soberbia, pero diciendo, mire, a mí esto se me empieza a dar mejor y tal. Valora lo que haces bien y lo que todavía no está bien, pues vete aprendiendo. Lo que, aprender de esa gente realmente, pero No tiene, que, no tiene que desanimarte porque es que hay diferentes niveles, está claro. Pero al final muchos dibujantes, pues uno domina una cosa, otro domina la otra. Y si hay mucha ilusión y mucha pasión, muy horrible, muy horrible lo tienes que hacer y muy negada tienes que ser para no, para no conseguir nunca nada, ¿sabes? A lo largo de los años y con ilusión de hecho hay mucho tipo de dibujo y, y no se hay ni que preocupar de la técnica hay gente que, que el dibujo se puede considerar que son algo mediocres pero tienen chispa se, la pasión queda reflejada en el dibujo entonces es difícil que a alguien que le gusta tanto y que la apasiona tanto salga algo malo, ¿sabes? es, es casi imposible entonces nada de miedo, nada de miedo y, y, y ese, son ejemplos a seguir son ejemplos a seguir aprender de ellos, beber de ellos, es de lo que se trata para mejorar, simplemente muchas gracias no, de nada, de nada, gracias a ti continuamos un poquito recapitulando, a ver con qué nos quedamos aquí Belén, qué nos comentas, qué te quedas de la entrevista de bueno, hoy con Diego es que estoy emocionada y muy feliz y porque yo he visto a Diego un poco el proceso este de me voy a Barcelona y luego cuando vuelve y te cuenta todo cómo le ha ido y, a, y que ahora le está yendo tan bien, pues, pues te alegras muchísimo Y yo estoy muy feliz de que él esté muy feliz Madre mía <risa> Gracias Eduardo Bueno, yo en mi caso a Diego le conozco desde un poco antes Bastante, poco bastante, bastante antes. Antes. Le visto, antes Le he visto en algunas de sus horas más oscuras Sí, sí, pero sí Pero también le estoy viendo en una de sus horas más luminosas Sí, es verdad, es verdad Y también como a Belén me llena de, de felicidad El hecho de que él sea feliz ahora con lo que está haciendo Y con el talento Caray Yo estoy encantada de haber tenido la oportunidad de conocerte, Diego, creí que no llegaba al programa de hoy, estaba realmente angustiada porque tenía, tenía urgencia por, por ponerte cara y por, por escuchar tu historia y por compartirla con, con Nora a quien tengo muchísimo, muchísimo cariño y para mí casi ha sido tan importante observarla a ella mientras te escuchaba como escucharte a ti, ha sido realmente conmovedor, así que muchas gracias Por aquí por mi lado, a ver la mamá La mamá, mamá emocionada. <risa> mamá hoy está absolutamente feliz porque hace mucho tiempo que tenía ganas que, que Nora pudiera hablar con alguien que se dedicaba a esto, que pudiera aclarar todas estas dudas y todos estos miedos porque verdaderamente ya sé que soy mamá, pero sé que tiene talento, sé que tiene pasión, sé que es su vida dibujar. Y me apetecía muchísimo que, que viviera la experiencia de alguien que ha pasado pues, por esas horas negras y por esas horas oscuras. Porque ella sabe, es muy consciente mucho más que yo, que va a tener que trabajar muy, muy duro para poder ser lo que quiere. Pero he disfrutado como una enana. La verdad es que estoy emocionada porque he disfrutado muchísimo viendo lo, lo madura que es y lo claro que tiene lo que, lo que quiere hacer y bueno y además me ha encantado y me ha emocionado conocerte porque además eres una persona fantástica con una <risa> con una calidad humana increíble así que estoy vamos encantadísima <risa> Nora venga qué nos cuentas? yo me he ilusionado mucho porque eso por fin he podido conocer a alguien encima que trabaja para Disney y porque me ha dado más ganas para seguir dibujando y no no quedarme estancada y decir claro. pues ya no sirvo para eso muchas gracias jolín chicas de la pecera ¿Qué? a ver Ana primero Pues a mí me ha encantado conocer a Diego, me encanta sobre todo, sobre todo, la pasión con la que cuenta su experiencia vital. Y me gustaría quedarme con eso de que nunca es tarde, ¿no? Lo, hablando del premio este que le han dado a su padre, <risa> de con 71 años, para mí es lo, lo, es lo, lo que más me gusta de todo. <risa> Pues yo solo tengo que decir que estoy muy orgullosa de poder decir que soy amiga de Diego. Así que, así de simple. Y lo siento, chicos. Decir todos adiós. A ver, todos juntos. Venga, hasta la semana que <ríe> viene. Venga, adiós.